sobre el tema de la agencia de viaje que inauguramos eh, la semana pasada una conversación que teníamos nosotros mm. nada, hablamos que seguía, ¿no? O sea, digo después, hoy tenemos dos farmacias en construcción o sea, tenemos nueve eh, se están construyendo dos más, son once más la droguería, bueno, la agencia de viaje el hotel, damos servicio internet en 10 Pueblos, entonces eh, conversando así informalmente vos me decías ¿y ahora qué se viene? no entonces yo te decía que nada que la verdad es que estamos extrañando ya con todo el equipo de trabajo por ahí, pero no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a, a mediano y largo plazo, que es la ver la posibilidad si podemos instalar acá en la provincia de La Pampa una fábrica de construcción de viviendas prefabricadas, ¿no? Uh -huh. Si uno lograra hacer eso, y empezamos a tener un poco de acompañamiento de los de los municipios para poder lograr eh, terrenos con medidas al alcance de la de la comunidad y de los trabajadores, yo creo que, que es un proyecto que la verdad que estaría dando eh, respuesta a una demanda de habitacional que tienen el, el, los trabajadores en general no y la, la comunidad en general, y bueno, y a partir de ahí ver si podemos hacer eso, ¿no? darle vivienda y casa y terreno a, a todos nuestros trabajadores de la provincia de La Pampa. A ver si, eh, si entiendo, Rodrigo, el, el Centro de empleo de Comercio sería el que abriría esta fábrica de casas. no siempre la mutual es la, la mutual, mutual la perdón. que en eh, la mutual la que siempre se encarga de eso y el centroo empleo comercio digamos es una es la institución eh, del, de los trabajadores la de defensa sí. de, los, de los derechos de los laburantes sí. y la mutual la que algunos no terminan de entender este que algunos dicen que, que no saben si somos empresarios o sindicalistas ¿no? Sí. y lo que no terminan de entender es que la Mutual es una herramienta de, de solidaridad, de distribución de riqueza que le permite a los trabajadores hacerse de servicios que de otra manera no lo podrían hacer o hacer que el salario le rinda, le, le rinda más. Sí. Y entiendo que por ahí a algunos les moleste que, que, que funcionemos de esta manera, pero bueno, o sea, el hecho de que una institución gremial y una Mutual funcionen bien, la verdad que a mí me pone orgulloso por parte del equipo de trabajo, ¿no? Ajá, y la Mutual sería la que este llevaría adelante esta la mutual tiene el reglamento de sí. tiene tenemos ya legalmente las cuestiones legales y formales las tenemos aprobadas sí. y tenemos la posibilidad de ya con el reglamento tenemos un reglamento de vivienda aprobada Sí. y, y eh, sabemos que tuviste reunido con ya esta idea se la llevaste al intendente de santa Rosa al intendente de tuay qué respuesta tuviste no no no no no la, la, lo de las casas Se lo estoy contando a ustedes lo que en algún momento yo empecé con un diálogo muy informal sí. eh, es charlar con los intendentes de ver eh, qué posibilidad de dentro de los loteos o, o dentro del ejido urbano que se va a ampliar qué es lo que hay bueno y sentarse a charlar o sea bueno son vuelvo a repetirte Son conversaciones iniciales que se están teniendo. Eh, hoy hoy con los dos intendentes que, que uno tiene más cerca acá a la mano de, de donde está la sede del Centro de Empleo Comercio, creo que es aplicable a, a todos los intendentes de la provincia, ¿no? Sí. Me parece que el, el tema del terreno, o sea, vos imagínate que se ha hecho una cosa muy lejana del trabajador que ha salariado, que cobra 900.000 pesos por mes, 800.000 pesos por mes, depende del convenio colectivo, y ni hablar la casa, ¿no? Entonces habría que proyectar esto de decir, bueno, por un lado la, la demanda inmediata, que por ahí es una, algo que uno puede resolver una institución y que la tiene que resolver el Estado, pero sí por ahí una demanda diferida que puede tener que ver con aquellos chicos que están hoy trabajando entre, entre 23 y 32 años que no tienen la necesidad de la construcción ya de la vivienda, claro. pero sí que ya pueden empezar a invertir, ¿no? O sea, me parece que es un proyecto social a largo plazo que puede dar resultado. Eh, Rodrigo, lo de la fábrica, ¿se instalaría digo, de lo que vos pensás eh, aquí en, en Santa Rosa, Tobal. Sí, hay una gran diferencia entre lo que es, entre lo que uno vuelvo a repetir, es una idea sí, sí, que sí. está pensando uh -huh. si no después empiezan a decir, sí, ¿la fábrica para cuándo? Uh -huh. eh, hay, conozco ya un par de fábricas que, que, que he estado mirando y he estado en contacto con un intendente de la provincia de Buenos Aires que tiene una fábrica de vivienda es la idea es entre de lo que hay hoy a lo que lo que uno está pensando es fabricar acá ¿no? claro. entiende o sea vos vas a poder venir acá y sentarte y ver la fábrica que te va a construir tu propia casa no eh, y tenemos algo que bueno que también eh, hay que ir a charlar si esto si esto se puede construir se puede avanzar es que ir a hablar con la planta de durlo que tenemos acá en, en el hacha por nosotros uh -huh. tenemos fabric al lado o sea hay un montón de, de aristas que hay que unir para que esto realmente se transforme en algo mucho más sólido y en una idea que pueda ser, eh, en una loca idea, diríamos, que pueda ser y se transforma en una realidad. Y esto vos lo pensás con, con relación a lo, a lo que decías antes, a, a una de responder a una demanda que hoy no está cubierta, eh, digo, el IPAP se ocupa de lo que es vivienda social, eh, sectores humildes o, o desfavorecidos este, en esta cadena, Eh, pero que hay un sector que no está siendo atendido, no sé, por los créditos, bueno, ya no hay mucho, pero de hipotecarios este o planes... No, de... te, sí, te lo planteo así, Mira o sea, hoy hoy hay hay mucha desesperanza en el joven, viste que a veces, o sea, le, le, cuando empezamos a hablar sobre este tema de la generación de cristal, sobre el tema de la... Eh, la realidad es que a veces uno, es, uno puede llegar a entender a un joven que tiene 25, 26 años, que sabe que su jubilación prácticamente es, es, es una, una una muy mala jubilación para poder vivir los últimos años de su vida sabe que el el tema de de blanquear y y o estar blanqueado tampoco le garantiza uh -huh. ningún tipo de responsabilidad en términos indemnizatorios posteriores para decir bueno si me indemizaran después de 20 años de trabajo voy a poder no sé comprar una casita o comprar un ternito la verdad que ellos ven sus sueños tan alejados de los sueños que por ahí tenían nuestros abuelos que vinieron acá y podían hacer una diferencia con trabajo, hoy no se puede hacer esa diferencia con trabajo. Hoy la concentración de la riqueza, la concentración del manejo de los capitales es tan grande que vos tenés el 80% de la gente sudando para poder llegar a fin de mes y tenés un 20% disfrutando de ese sudor. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar un modelo de Estado distinto y un modelo de política no solamente social, sino un modelo político. De, de política de equidad, de igualdad totalmente distinta a la que se está aplicando hoy entonces vos me decís, ¿en qué estás pensando? y estoy pensando en, en hacer soñar un poquito a nuestra gente con hechos reales, concretos sin generar falsas expectativas, por eso vuelvo a repetir, es una idea que se está trabajando a, la, a mediano o largo plazo para decir, quizás no al que hoy ya necesite una casa pero quizás sí ¿me entendés? aquel que dentro de 10 años va a tener 33 años, 34 años Uh -huh. y ya tenga su terreno y ya pueda avanzar con una casa. Y Rodrigo recién decía que eh, tuviste contacto con, con una experiencia que están en, que está similar en provincia de Buenos Aires, eh sí. ¿en cuál es? Eh, para que te digo, yo estoy hablando con sí. los auriculares. Sí. Ellos tienen en eh, se llama Francisco Moser eh Pero, digo, es, es, ¿es este una institución? Que, un no, gremio. no, no, es el municipio mismo. El municipio, ajá. Eh, sí. y, y tiene una fábrica... El, el, el intendente es Francisco Echarren. Ajá. Y es intendente de Castelli, ellos tienen una fábrica de... Ellos armaron el año pasado una fábrica... ya he tenido contacto con él, he hablado con él en Buenos Aires. Sí. Ellos tienen una fábrica de, de, de, de viviendas prefabricadas. Ajá. Uh -huh. y, y, y, y a es... partir de ahí, sí. y a partir de ahí empezamos a charlar con digamos como este la presidencia de la Federación de, de, de Buenos Aires de Mutuales Mercantiles, me sí. parece que no, pero va reconmidiendo 100.000 trabajadores. Sí. Él me decía que posibilidad de armar convenio y, y en un principio no me parece mala, digamos, porque ella tiene la fábrica, claro. pero por otro lado yo digo, puta, o sea, también podemos tener la posibilidad nosotros de tener nuestra propia fábrica acá porque ella está está casi a 800, 900 kilómetros de nosotros. Claro. Claro. Y hacer también y generar fuentes de trabajo acá y poder vender viviendas no solamente en la provincia de La Pampa, sino en todo lo que hace a, a, a lo que rodea la provincia de La Pampa, digo, de Río Cuarto, Trenquelauque, ¿no? O sea, pues me parece que es un proyecto interesante que si sea un municipio lo puede hacer, claro. ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros los pampeanos? Y, y, y pensando en los números y en la inversión de la fábrica, ¿son números, eh, digamos, posibles eh, para para hacerlo, ¿no? eh, digo, más allá de... Eh, depende de lo que quieras hacer. Estuve mirando desde automatizadas hasta semi-automatizadas y podés ir de, de 800 mil, un millón de dólares a dos millones de dólares. Y sí. también tiene mucho que ver con eh, cuántas casas querés fabricar por mes. Uh -huh. Querés fabricar uh -huh. 10, claro. 15, 20 o 50. Entonces, sí. en función también de la escala y, y de la demanda que uno tendrá que estudiar, es la demanda está... Lo que hay que ver es cuál cómo se cómo se asocia eso a un financiamiento o un ahorro, por eso yo Claro. Por eso hago hincapié en esto, mira, nosotros tuvimos esa una experiencia en loteos que se hizo en General Hacha con que se sacó por ordenanza, que se vendieron unos lotes del centro en de de Comercio ahí en General Hacha mm. y te podría decir que el 80% de los lotes que se vendieron fue a jóvenes. Uh -huh. A jóvenes que no tienen la, la necesidad ya de la vivienda, ¿no? Pero que sí tienen una nueva capacidad de ahorro, no sé, porque viven con los padres o porque son dos jóvenes que no, no tienen familia y sus gastos, sí. y los dos cobran sueldo, y entonces tenían ya la posibilidad de, de comprar ese terreno y quizás con los próximos años empezar a construir una vivienda. Mm. Por eso hablo yo de distinguir esta de la necesidad inmediata de la vivienda y, y el proyecto eh, como Estado, como institución, como Mutual, de hacer un proyecto para a largo plazo para que esto se subsane y no siga siendo una necesidad permanente. No sé si se entiende sí, la idea. Uh -huh. Sí, sí. sí. Eh, cuando vos recién mencionaste así la palabra financiamiento, yo pensaba, digo, esto podría estar enlazado, pensando futuro, ¿no? Con sí, el sí. Banco de la Pampa, por ejemplo. Puede estar enlazado porque además es, es una cosa que no está no estamos hablando de de, de, de, de como son créditos a largo plazo, el tema de la, del terreno, si se lotea en función de cómo uno lo, lo piensa... Eh, son son créditos accesibles, o sea, estamos hablando de, de un loteo que quizás hoy en un principio puede estar en la periferia, mm. no pero que los próximos 100, 5 años entra dentro del ejido urbano, entonces capaz que un terreno de 10 por 20 que sale eh, 7.000 dólares, claro. ¿entendés? Y 7.000 dólares hoy para un, un pibe de 26, 27 años vender el auto que probablemente tiene y le está generando un gasto. Claro, sí, y, y entonces, los terrenos hoy este están en... 25.000, 30.000, 40.000 dólares. Tal cual. Entonces me parece que son cosas que hay que empezar a charlar, hay que empezar a ver si se puede construir idea, hay que ver si si tenemos los municipios, la provincia, todos encolumnado en esta en esta idea, y a partir de ahí empezar a, a trabajarla juntos. Pero bueno, mientras tanto uno lo que tiene que hacer es, es empezar a, a seguir estudiando este este sistema, de saber, por ejemplo, cuánto es el, el costo del metro cuadrado terminado en función de si la fábrica es propia ¿no? porque muchas claro. veces dicen pero sale lo mismo eh, construir en seco la construcción en seco que la construcción eh, convencional no entonces sí pero acá estamos hablando de que esto lo haría una mutual y que la mutual no tiene fin de lucro claro claro entonces los números ahí bajan un montón mm. sí, sí entonces es, es todo por eso digo es, es, es algo que, que justo el otro día estábamos conversando y, y la verdad que digamos sin creo que a largo plazo se debe se debe a los loteos sociales en un principio y a, quizás a una construcción de vivienda futura también. Ojalá se sí, dé, ¿no? ¿no? Sí, además. sí. Vos decías que este, esto se lo vas a ir a llevar a los intendentes. Lo, lo, lo empezamos a charlar hace un tiempo con el tema de los terrenos, mm. pero vuelvo a repetir, porque si no veo mucha... No, no quiero generar ni expectativas ni falsas... Ni no, nada, no, eh, pero... pero digo... Eh, porque si no piensan a decir, eh, pero... Eh, ya empezás, dice, y, y, y, y bueno, sí, se empieza con una charla, después uh -huh. empieza a ver a dónde se pueden encontrar las aristas, dónde puede inclusive encontrar, por ahí hasta algún inversionista que le interese ser parte también del proyecto, pero yo lo veo muy factible, muy, muy factible, uh -huh. porque la demanda está, lo que hay que buscar es cómo asociamos la demanda al posible ingreso que tiene un trabajador promedio y asociado también a una fuente de financiamiento si es necesario. Claro, claro. Bueno, Rodrigo, este seguiremos de cerca el tema porque es muy interesante y, y muy importante para la para la comunidad, ¿no? Sí, para nosotros los sampianes en realidad, fíjate hoy el financiamiento que hay en el sistema habitacional en todo el país sí. entonces se demuestra sí. que cada vez más las mutuales y las cooperativas tenemos que hacer este tema de de estar cubriendo las necesidades que el sector rentable no las cubre porque no no no, uh -huh. no encuentra un salario acorde a lo que uh -huh. ellos pretenden en términos de devolución de rentabilidad, ¿no? Un, un trabajador de sector, en una empresa, el sector privado, que hace? Invierte para tener una determinada rentabilidad y después de a partir de ahí poder invertir en otra cosa. Claro. Te doy un ejemplo el otro día porque me, me quedó una pregunta para, en, en latente que me hicieron justo en el día de ayer, que hablaba sobre eh, que, que, que por qué el gremio sigue apostando una mutual, ¿no? Y yo escuché una vez una entrevista de eh, en unos podcast de La Fábrica que hablaba eh, Brown, el dueño de la anónima. Sí. Entonces él decía que él veía que la cooperativa obrera una era una una competencia desleal, ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera. Y la realidad es que la cooperativa obrera no es una competencia desleal porque por ejemplo, el excedente financiero que tuvo la cooperativa de Herrera el año pasado, que llegó a más de 4000 y pico de millones de pesos. Sí los distribuyó entre, entre entre sus socios, entre sus trabajadores, ¿no? Mm. Eh, ese excedente si hubiera sido de una empresa privada queda para el BN. Claro. Entonces no es lo mismo, son dos cosas distintas. Sí. La mutual, la musim, cuando tiene un excedente financiero, ya sea en sus farmacias, o sea, o en el hotel, o sea, ahora mañana, el día de mañana, en la agencia de viaje, o bueno, en el saludable, reinvertimos en otra unidad de negocio para seguir generando más fuente de laburo, Y más beneficios para los trabajadores. Claro, acá uno no trabaja un con una lógica social y el otro con acá, una lógica claro, de mercado. Acá no, hay un, acá no hay un patrón que después claro. se compra campo, se compra departamento, se compra tierra. Claro. Acá lo que hay es un conjunto de trabajo que trabaja para la gente, ¿no? Exacto. Es Rodri Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos con el no, programa. Gracias a ustedes, Che. Un abrazo. Un abrazo. Rodrigo Genoni, secretario general del Centro Empleado de Comercio de Santa Rosa. bueno